Son y asociados. Ey, calcio e associati. Y ya empezó. Sumo mi viste. Estamos aquí Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas A todos quienes ponen atención A este FIA Cast Este es el número 7 Cabalístico del, el, del el mejor siete, el día de hoy 7 son las maravillas del mundo 7 son los, los pecados que los capitales 7 son ya, ya. Los goles que Alguna vez le hicimos al Barcelona, no metí. Ah, bueno. Ahora de a dos nomás fue, no metí. <risa> ah, bueno. <risa> en fin, eh, a veces pasan en el fútbol eso del 7-0 y 2 es muy doloroso. Muy y, doloroso y, eh, y, y es inolvidable. Para e el inolvidable, mi Sí, para el que lo sufre. Pues. Así es. Eh, estamos aquí estamos con la convocatoria. es el día de hoy, porque el Eddie cumple cumpleaños este domingo 22. Bueno, estamos de fiesta todos de... menos yo. En fin. Este domingo 22 de, Así es, de llego, marzo Llego a la edad a la que se murió Kurt Cobain Ya mismo le vamos a hacer un especial Pero ya domingo. pasaste la edad de Cristo loco, Que es la más peligrosa eh, Me falta para el edad ¿A qué edad? ¿No murió a los 22? Cristo? No, panes, a los 33 we. Oye, loco, qué mal 22 colegio era mío. Cham... Y ojo que era católico we. Qué mal colegio el mío, brother No me han sabido enseñar bien ahí la religión Claro, bueno. loco, es a los 33, 22 todavía Estaba ah, claro, ahí ayudándole no. a su Estoy mamita, equivocado, we. claro, 33 años Ahora me, ha, ahora me haces de acuerdo. Dedicado a la carpintería, nuestro señor, y para... ¿quién? Todavía no conocía de las artes mágicas del revivir, sanar y multiplicar los panes. Y hacer aparecer divinos. trago donde no había. Así, Qué buen pan, a Jesús. <ríe> en fin, ahora nos vamos a ir con los titulares rápidamente. Ya se vienen los titulares en fútbol ya suciados programa de fiesta porque que viva el cumpleañero que hey, viva auspiciados por metal war oye latino oye hermano oye amigo nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad Nunca descanses, pues nos falta andar bastante Vamos todos adelante, para juntos terminar Con la ignorancia que nos trae sugestionados Como de los importados Convocados los Bisuete Boys Para los partidos contra Brasil Y Paraguay Don Sixto dice que somos más Ronaldinho qué, Robinho qué. El Cuenca se vengó de su Derrota en Venezuela pero Liga Cayó en Santiago justo despuesito De la grabación del cast número 6 Fue la derrota lastimosa de Liga Resumen de la sexta fecha de la Copa Credife, el Club Deportivo Nacional, la gloria del fútbol, el cuadro criollo está en la cima. <música> Tenemos los pronósticos, la previa, la tabla de posiciones, todo lo que le hace gracioso fútbol y asociado. Y el cumpleañero. Así es, que vive el Nacional. Esto aquí aparece programa, pero de, de nuestros colegas de allá, de... Tú sabes dónde. De latitudes costeras. De bajuras. Bajuras, pero bajuras. Pero en, de... geográficamente Geografía. hablando, claro está. Por si acaso. La llanura. Es que como dicen la altura acá en... No sé por qué la bajura no no no se utiliza la bajura. Sí, creo sí. que suena feo, ¿no? Se en se fin. Yo como así despectivo. Como, como que, ¿qué Des esos manes que qué bajura de estos sujetos. Pero no más no, bien eso. bueno de las llanuras. No, pues estamos tropicales porque estamos de farra. Uh! Edi Sawyer, ¿cuántos años cumples? Comenten en los esas cosas. no se dicen al aire. No, no, 27, qué que ya 27 añitos y en plenitud física pues sí de hecho sí mental no mucho pero física sí. mental de hecho nunca pues. <risa> bueno física sí sí yo creo que sí y ahora sí metámonos sí. de cabeza copa de la convocatoria no, no primero vamos, no, con vamos con la convocatoria, convocatoria de más fresquito así es que ayer hoy la mañana es el que ha decidido qué música se programa en fútbol asociados en vista de que es de lo homenajeado es la santa <ríe> Así que eh. que viva la santa eh. que viva de nuevo eh. que siga viviendo jala <ríe> Bueno loco eh, convocatoria. Bueno eh, se designaron la. Desde luego en fútbol asociados.blogspot.com. Así es visita nuestro blog no solo para ir el casting Así no, si es que te interesa el fútbol de pro... porque Tenemos muchos panas que nos escuchan de Así todo esto, corazón. Así A todos un abrazo y un agradecimiento es, a todos los Alejos. A los trío de Alejos. A, a todos verás no es más que trío verás. De hecho son como mil creo. Eh, está el Alejo patrón de Metal War. Está nuestro buen compañero Alejo Que nos postea de vez en cuando Sobre Copa, sobre la Liga Está Está pegado no, no, no, no, están pegados <risa> Está el señor Austroboy Que desde el sur del continente nos Bueno, de hecho es desde de el sur de hecho, la, la desde ciudad el Desde el desde sur San de la Golpín. capital, desde el valle, brode Nos escucha y nos lee muy el seguido. El un pibito Alejo que suena por aquí sus voces a veces, ¿no? Sí, sí, sí, claro Gracias, que sí. Por cierto, Alejo. Es parte de la voz comercial de Fútbol y Asociado. <risa> Está el Alejo Guayán también, nuestro pana capoeira que sí nos escucha de vez en cuando. El Pro Manos que ya nos escuchó. Así es. Saludos al Manos. Licán, pana, Efertor, Todos los... ya los panas de la orden. casa, ¿no? Gente que hace de de fútbol asociados lo que es fútbol asociado Un saludo especial para la majito que ayer estuvimos compartiendo una tarde amena. De una una muchacha extremadamente futbolera. Date cuenta que estábamos justo rumbo a bueno ya a donde los primos que es donde se estaba alojando en estos días. Y el, el justo estaba y había empezado el partido entre el Cuenca y Tachi era más des, obviamente desesperada por el equipo de sus amores El Deportivo Cuenca Y viene el gol, ¿no? El gol de... El primer gol del Deportivo Cuenca Ajá Y yo no había parado mucha atención Y ella ¡Gol! Palabras improperios, varios Gol Ajá. nuevamente yo, ¿cómo sabes que es gol del Cuenca? ¿Qué no viste? Que Matamoros fue el que... Ajá. ¿Qué centro? Ah, no, no, y... Hay... ¡Pero ponte pil! En fin Saludos para la majita y ahora sí bueno. Sí, sí, es que en Cuenca es harta afición, durísima Muy querido el Cuenca Así es Algo Ahora sí para vamos... resaltar siempre Vamos con la convocatoria vamos de con la Bisuete Los Bisuete, Bisuete Boys son los siguientes el preámbulo siguiente. con las sabias palabras Y creo que muy inteligentes de Bisuete Al decir que optimista sobre todo, ¿no? Bueno, es de las palabras que la... Ecuador tiene mejor juego colectivo que Brasil Lo cual no creo que sea una falta de respeto Ni nada por el estilo Sino que más bien denota La fe que él Para tiene nada. a sus muchachos él Y tiene... el conocimiento Del de fútbol de Ecuador Porque creo que Ecuador si algo Si de algo ha gozado todo este tiempo La selección ecuatoriana es de buen juego colectivo Así es justamente la labor de equipo, lo que ha hecho Ecuador ya clasificar a los dos mundiales en los que ha participado, aparte que el profesor Bisuete tiene mucha confianza en su capacidad técnica, ya lo ha demostrado, los triunfos, ahí está, ahí está, las buenas actuaciones frente a Argentina y frente a Uruguay el año pasado, por ejemplo el triunfazo frente a Chile. Son muestras de lo que es del gran trabajo de Sixto Bisuete Y no solo el trabajo de, sino que tenemos aquí Buenos jugadores, tenemos una buena nómina La cual a continuación la vamos a dar Estos una... son los Bisuete Boys Damas y caballeros Cha cha cha cha Hoy te quiero más Sí, así los siempre de el señor Bisuete Son Marcelo Lizaga en el arco Junto al señor Ceballos Así es, Pepe Y a Pancho. Máximo Vanguera Serán los tres porteros Seguramente el titular será Ceballos ¿eh? Es lo más probable por su experiencia internacional Muy vasta Por sus recientes resultados Por su designación Como uno de los mejores porteros del mundo Ceballos sin duda A menos de que pase algo Algo que tenga que ver con lesiones, por ejemplo o con alguna situación de estas complicaciones de la salud, será el titular en los dos partidos que enfrenta Ecuador contra Brasil y Paraguay, que debemos sacar los seis puntos sí o sí. Sí o sí ganando y por goleada. ¡Vamos ahí Ecuador! Eh, defensas Edisabue. Los defensas está convocado el eterno y gran capitán Iván Hurtado que juega en el Millonarios de Bogotá. Eh, 57 partidos ya ya jugado Iván Hurtado defendiendo a la tricolor y que no está en su mejor momento en varios motivos eh, apuntan a esto uno de ellos su edad su estado físico y también anímico porque Millonarios no es que le ande muy bien en la claro, campaña. Están en los últimos lugares Mustang, en, en Colombia en así que Eh, creo que eso influye De todas maneras será el inamovible En la saga junto a Giovanni Espinoza Que se verán complementados Por Neicer Reascos, Carol Campos Y Baúl Ambrosi De Liga Deportivo Universitario de Quito Junto a ellos estarán Las dos caras más recientes Y si se puede eh, Los dos jugadores más nuevos Que tiene esta convocatoria Que será Miguel Ibarra, lateral derecho de Espoli Deison Méndez Un jugador que bueno ya tiene bastante más trayectoria en lo que son selecciones nacionales, a diferencia de Ibarra, que es su primera convocatoria, por ejemplo, a una selección nacional eh, absoluta, y junto a ellos también Jorge Uagua, jugador de nacional, e Isaac Mina, de Deportivo Quito. Así es, yo pienso que, por ejemplo, Dayson Méndez, si bien es, creo yo, su primera convocatoria a la selección absoluta eh, para eliminatorias, no había, se lo convocó en, la, en el... Partido amistoso sub 21 que jugaba contra, más bien dicho, contra la sub 21 de Inglaterra. Es un hombre yo creo de confianza de Sixto. Ya se lo viene probando desde aquel equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Río. Y además es un jugador fijo en la alineación de Paulo Massa. Equipo. Eh, bueno, que recién hasta... empieza. El que es fijo, fijo es Miguel Ibarra. Bueno, Miguel Ibarra y eh, Jason con... Méndez que tiene ya su y empieza poco a poco a, a, a mostrarse en el cuadro de Escoli pero bueno Miguel Ibarra es, de, y creo... es capitán y, y es dentro de esa saga de Escoli que se ha venido repitiendo su figura no no ha variado mucho y pero por yo eso creo le que Ibarra no lugar. va a jugar de todas no para nada pero seguramente algo de algo de presión algo de competencia le podrá meter a Néiser Reasco. Que es, digamos, el hombre llamado a ser titular y es, el que, y es el que tiene la experiencia internacional adecuada, pero que tampoco está atravesando por un buen momento. Lo hemos visto en Copa y en Campeonato Nacional, que no son las mejores actuaciones de Reasco. Así es, y efectivamente será Reasco el que juegue. Sí, eh, es seguramente. Por y... el otro costado se disputarán el puesto entre Ambrose y el Creo que yo me la jugaría con Mina o si no con Walter Ajovi. Sí, por ahí como sea va Waltera Allovi Bueno, así. yo creo que va a ir Isaac Mina Isaac Mina que es otro de los nombres de confianza De Sixto Bisuete Y Ambrosi tampoco no está en sus mejores momentos Desde hace rato No, no lo está desde hace rato Así pues, sido ahí Pero contigo. sigamos Mediocampistas Segundo Castillo El Everton inglés Estos son fijos Castillo, Antonio Valencia, Edison Méndez, Edison Méndez, son los pepas de, de la selección Christian ecuatoriana. Cristian Novoa, Jofre Guerrón, Walter Ayoví, David Quirós, Patricio Urrutia y Jefferson Montero, son los mediocampistas de nuestra querida llamada selección. La de eh, me parece que responde a un hecho de dar un espaldarazo de confianza al jugador que no está pasando por buenos momentos allá en el Getafe, sin embargo sabemos que es uno de nuestros mejores valores. Y creo que responde también en la medida de que le ha dado lo que Bisuete ha necesitado cuando lo ha alineado, por ejemplo en el último partido amistoso que tuvimos contra Inglaterra, sí, fue, un buen fue partido. una figura, fue un muy buen partido, uno de los pocos buenos que se le ha visto últimamente a Guerrón. Entonces creo que en consecuencia le retribuye Bisuete si al seguirlo convocando. Además quiere salvarlo, ¿no? Porque el banco mata definitivamente. Y Por ejemplo, segundo Castillo, el mismo Jofre Guerrón son jugadores que ahora vienen a completar la nómina y que si bien no están jugando no son no tienen esterali, no son estrellas, perdón, en sus respectivos equipos. En la selección sí rinden lo que se espera de ellos y por eso Bisuete los continúa convocando. Y creo que hace bien. Y segundo Castillo, al menos. Eh, yo creo que va a ser fijo en el en rol titular Antonio Valencia lastimosamente Se pierde el partido contra Brasil Esa es una baja muy sensible para nosotros eh, Está Edison Méndez Que juega porque juega Una una baja gravísima La de Antonio sí, sí. Valencia nos, nos va a doler mucho Walter Ayoví eh, ah, Un poquito analizando todavía Lo de los mediocampistas Dime. Walter Ayoví Por ahí lo pone como sea de titulares un hombre de esto sí es creo, el de mayor confianza para Bisuete sí, y, y, lo, y, de, y ha cumplido en selección. Además es un jugador que, no dirige, que tú entiendes que sea tan importante para un director técnico porque es un comodín dentro de la plantilla. Puedes utilizarlo como volante de salida, como volante. Eh, retrasado como media punta puedes usarlo de lateral entonces es un jugador muy versátil en la táctica y muy, es muy útil y definitivamente el profe Bisuete tiene gran confianza como de en Walter. Así es Walter Ayoví que juega en el Monterrey un saludo para mi pana Dieguito Montemayor también de allá de Monterrey que está muy contento con la inclusión de Walter Ayoví en el sí, rol de, de su, del equipo de sus gente, amores hay eh, medios y gente que ha, se ha pronunciado al decir que Walter Ayoví Es eh, junto a Suazo las mejores figuras extranjeras con que cuenta ahora el equipo del Monterrey. Los rayadas. Raya. Raya. Sí, los rayados de Monterrey. Ahora sí vamos con la galanera. Pablo Palacios de Barcelona. Que esperemos no se cansen de hacer goles en estos dos partidos. Es. Joao Rojas del MLE, uno de los jóvenes valores. Pongo una incógnita ahí. Walter, Walter Mamita, Mamita Calderón me parece adecuado. Felipe, Felipe Caicedo que Pau. viene jugando, está jugando, está haciendo goles está ahí en el sitio. Cristian Benítez de Santos Laguna que es imbarajable. Imbarajitable. Su convocatoria es, es imprescindible. Como, que... como alguna vez lo dije en la selección es clamor popular el Chucho Benítez. Así es. Un post de desde hace añazos. Yep. Desde la otra, desde la última vez que se jugó en eliminatorias es que ya es hace ratón. Así es. Y eh, ahora. Me gustaría, Eddie, que propongas tu, tu alineación titular. Hijo. A ver. Solo por ser cumpleañero. Pepe ya. Pancho, de ley. Eh, por el costado izquierdo, Corremina, por el derecho, Reasco. Las defensas me juego con con las con los, de los centrales, con los de siempre. Iván Hurtado y Zobani Espinosa. Los mismos de siempre. Los mismos. <risa> No, media. pero es que, qué más puedo poner A Jorgito, Jorjito por ahí le pudieron convocar en caso no, de que No, está celebrado. bien, está bien En la media, Edith En la media para Contra Brasil, segundo Castillo Jugaría Edison Méndez Walter Ayoví Joffre Guerrón eh, Por ahí podría entrar al cambio Cristian Novoa eh, En caso de que Méndez mm. o Castillo se claro, canse Claro, y en la delantera Delantera Chucho con Felipe Castillo Con Edison, Lopaz. Sí, sí, como... Ahí me bajo de la tribuna. A propósito, ya vamos a por los abonos. Así es, ya que todavía somos periodismo independiente, nos toca. No no remamos a nadie. <ríe> Pero Nosotros... bien que quisiéramos remar. Sí, sí, panda que nos dieran nuestra credencial fuera buenoso. Pero como no, no es remar, eso es trabajar y permitir... Pero y, y ser... garantizar el acceso a la información pero vamos a estar ahí yo... pero vamos a estar en el estadio vamos a hacer fotoreportajes, reportajes videos re... no, no, video reportajes ah, no. cho, y por cierto qué viva la nueva cámara también sí, de, sí, de la nueva cámara de fútbol y asociados no solo mía sino que les va a llevar de una mejor manera el la información fútbol y bueno, ahora yo te doy mi alineación a mi ver alineación. dale, la alineación de borrego para eh, fútbol va, y asociados ceballos va ellos, va cortado junto a Giovanni Espinosa en el costado barnes Reasco en el derecho y en el izquierdo yo me juego con Walter Ayodino en la media yo me voy con Novoa me voy con eh, segundo castillo más adelantado bueno ahora tenemos la ausencia de, de de Valencia pero para el siguiente partido yo lo yo alinearía Valencia junto a Guerrón. A eso me faltó decirte, con Paraguay jugaría Antonio claro. Valencia y tal, yo prescindiría de Guerrón Yo jugaría con, con Valencia y con Guerrón en ese mediocampo Y en la ofensiva lo pararía al Chuchito Benítez junto a Felipao Ca Caicedo Ahora por la ausencia de Toño Valencia Yo me iría en la media con Segundo Castillo, con Novoa junto a... A Joffre Guerrón y a dicho Subméndez, ese sería mi medio Bueno, pero el que mejor sabe de cómo parar a nuestros jugadores Son las modelos de... La, de todos los programas de Parándola, no, De cómo ordenar a nuestros futbolistas tácticamente Disponer de ellos para el partido que se juegue contra Brasil y también para Paraguay Es el profesor Bisuete Vamos, profe Bisuete, tenemos fe en él Mucha fe en los de Sixtum. acuerdo en que él diga lo que cree No me parece una ofensa que le haya dicho a la prensa Que Ecuador tiene mejor juego colectivo, eh, colectivo que Brasil Lo cual es cierto Es que Ecuador tiene un gran juego colectivo en parte Muchas veces Brasil de hecho se ha salvado por justamente por lo que son sus nombres Como siempre, por individualidades, que es lo que suele salvar a los grandes equipos Con grandes figuras Ecuador tiene grandes figuras, sin embargo, creo que lo más resaltable y rescatable ha sido toda la tradición corta que tenemos mundialista en Ecuador. Es ese juego agremiado, ese juego asociado de nuestros muchachos. Así es, yo creo que no es ninguna falta de respeto. Nunca se dijo Brasil vale carpeta, sino que Ecuador tiene lo suyo y nosotros lo nos tenemos confiado. Y demuestra algo Bisuete. ¿eh? Personalidad. Él, él, él no tiene miedo a hablar de nadie, él no está con los respetos tradicionales de hoy oh, el rival y Ecuador es, es que menos el que el rival ajá, no, rivales. él habló de Bielsa y eso fue un poquito desafinado ya, porque de todas maneras sí Bielsa tiene cierto más recorrido, aunque en títulos tal vez vayan a la par pero... Sí, pero tiene personalidad de profe, es lo, lo que importa pero el profe se para y dice lo que él cree, que es algo muy valo, eh, muy digno de destacar en cualquier persona, ¿no? Decir lo que uno piensa, ser sincero y, y de la con lo que tiene Además sí, creer lo en lo tiene. que tiene Y así le transmite además confianza a los muchachos Imagínate que tu, que tu profesor te diga eh, No, yo sé que eres mejor que Ronaldinho, viejo Y que realmente te lo haga creer O sea, que realmente transmita esa confianza Que hasta tú te vas a creer, ¿no? Y vas a decir, no, yo soy mejor que Ronaldinho Y vas y juegas con todo Con todo el ánimo, con todo el alma y realmente te partes en la cancha. Porque lo crees así y porque tu profe te transmite la confianza. Así es. Es hora. Ahora sí. Vamos con la primera pausa musical del F y Akast números. Mi A propósito que estamos aquí anunciando la farra retro por cumpleaños número 27 del Ed. Farra retro guasa, retro, por si retro guasa. No es, no es nada de finuras, ahí. No nada de estilo así. así que New Wave. Que new no Wave. Y no sí va, ver el new way. Way. sí va a haber New no, Wave, sí va a haber. O sea, sí va a haber música elegante, el, pero esencialmente el, va a ser guasa. El motivo de la farra es el Eddie, entonces tiene que ser algo retro y guaso. Sí. <ríe> Como el Eddy Eh, los retro, vamos, eh. Bueno, Fred Bueno, la primera canción que vamos tipo, a poner Tipo esta musiquita que está sonando hoy Así Que, dale. por cierto, fue Elección de Eddy Así que dedico ¿con qué nos vamos a hacer la primera nos vamos, pausa? Nos vamos ¿Entre ver... El tren musical del día de hoy Con los señores dominicanos porque nacieron en Nueva York, esto es proyecto 1, tú sabes, nací en Nueva York, pero no me diga gringo. Vamos con proyecto 1 y la canción conocida como el tiburón. Aquí en fútbol y asociados, retro y guasos Pero con la información adecuada. Ya volvemos. <risa> futebol e yeah. yeah. fútbol asociado. Seguimos aquí en fútbol y asociados auspiciados por Metalwar, todo en soluciones para diseño de páginas web. Ya dijiste Metalwar nomás. Sí, y, y Hardwar Metal en... Metalwar. En, en, Metalwar. Así es. Para, a ver, para comunicaciones y demás, déjame ver, aquí está el número del Antes señor Alejo. De eso, decir que vamos a continuar rápidamente con el tema de la selección que sí, me parece es chica importantísimo chica y, y la lamentablemente por la no querernos alargar, la vamos a, a repasarlo Abuelo de pájaro. Así es, es. para tus soluciones en software, hardware, diseño de páginas web en MetaWare, no, ¿Sí? comunícate con el señor Alejandro B09162967... Eh, no siete seis ocho O sea, no te equivoques, loco sí, 0, ya, Eres 0, cumpleañero siete seis ocho Bueno, en eh, cuanto a los que Se quedaron fuera de la convocatoria eh, Hay muchas voces Que proclaman, por ejemplo El por qué no se lo convocó A Rory Zaragoza, si ha sido campeón En el fútbol de Bélgica, si es el único que tapa En el extranjero Bueno Mira, son 26 futbolistas convocados. ¿Sombre? es bastante, es una nómina densa para empezar. Para poderse jugar los dos partidos, tomando en cuenta posibles lesiones. Eh, los partidos Pero se jugarán 29 que tres pasantes también en, eh, se le podría poner entre comidos como son Jefferson Montero, Joao Rojas y Dayson Méndez. Tres pasantes que sí perciben sueldo. Pero. ¿Ah, sí? No, sí, claro. Sí. Premio sobre todo. Bueno, ¿qué es lo que es cierto? Como manda la constitución. Así es, bueno. Eh, los partidos se jugarán 29 de marzo, 1 de abril. La lista de convocados eh, tiene 26, nueve repatriados entre ellos, que ya los mencionaba hace un momento, pero dentro de esta convocatoria se quedaron fuera Félix Borja porque no tiene continuidad y Carlos Tenorio que está lesionado. Eh, Por ahí las voces como tú bien dices eh, apuntan a Roris Aragón, que me parece un jugador que debió estar, yo soy uno de los que me sumo a, a la posibilidad de que él esté convocado, yo lo relegaría Ay, a Marcelo que, Elizaga. Sabes que yo creo, es que obviamente el profe Sixto no lo ha visto, yo creo que sería tiempo que la Federación Ecuatoriana le ponga su billetito, le ponga se vaya su de vuelo viaje, a él, que de paseo, se conozca unas belgas. Así. ¡Eh! Vaya, unas y... señoritas oriundas de Bélgica, todas muy simpáticas de ellos. Traiga unas camisetas para regalarnos a nosotros. Así es, yo quiero la del Anderlecht también. Eh, yo también iba a decir. Me apunto. No me copie, no diga más <ríe> Bueno. Y bueno, también se habla que por ejemplo Wellington Sánchez ha hecho un muy buen papel esta temporada. Lo mismo Santiago Morales. Un par de pelados son los más destacados en sus respectivos equipos. Y me parece que por ahí podrían quedarse fuera. Ahora claro, hay que regresar a ver sus edades. Así es y por eso ponte otro de los que ha tenido una buena, eh, buena participación es el zaguero Ibarra que en cambio es un jugador joven sí, está que bien, dando, y es muy bueno que lo haya convocado porque en los laterales necesitamos renovación, Fernando Hidalgo es otro jugador que se quedó fuera, yo lo hubiera incluido a Fernando Hidalgo, tomando en cuenta que por ejemplo Urrutia no está en su mejor momento, eh, Fernando Hidalgo es más joven, ver, supongo que ahí pesó la experiencia en libertadores y selección del país a mí lo que me agrada es que se lo haya convocado a Jairo Campos por ejemplo ya era hora de que este jugador vea una, una convocatoria Y por ahí a futuro se lo podrá considerar también a, a el compañero de fórmula se llama Diego Calderón de, de es, es. Universitario, otro jugador a tomar en cuenta. Es muy necesario convocar a más gente en lo que es la saga central porque no no será. Te, Ahora Iván eh, Hurtado. Y previamente ya nos estamos empezando a meter también a lo que será Copa en segundos nada más. Hablarles, por ejemplo, de el Chino Ramos y la Hormiga Paredes, que son otras... Dos grandes jugadores de deportivo. Otras piezas Cuenca. que, por ejemplo, el Cuenca y los señores Morlacos se han preguntado por qué no son llamados y creo que se puede tomar a consideración en una posible eh, saga de partidos amistosos que tenga nuestro seleccionado nacional. Así es, bueno, y ahora sí nos vamos con Copa Libertadores ¿Con qué empezamos? Con el periódico de hacia anteayer que fue con el periódico de antes de ayer que fue de La Liga. derrota de Liga, un partido en que se había anticipado que iba a ser muy duro Por el hecho de sensibles ausencias que eran Ceballos y Norberto Araujo Pero bueno, se vio un, un equipo totalmente avasallado por parte de su rival El Colo Colo salió desde el primer minuto a establecer en las acciones quién era el que dominaba Durante el primer tiempo me parece que Liga se salvó en muchas op oportunidades eh, Principalmente por intermedio de su arquero Estuvo Alexander Domínguez creo yo en una noche bastante acertada Al menos los primeros 45 minutos Lo que evitó que se vaya al descanso Liga con goles en contra Y era tal vez un poquito alentador esa situación para el cuadro universitario, el cuadro de la U sin embargo, en el segundo tiempo empezó a haber desconcentraciones, ¿no? A nivel de defensivo, principalmente. Intentó por ahí el cuadro de liga. Sí, eso es lo malo que ya se había jugado en jueves. y sí, empieza un poquito a hacer la memoria difusa en, en lo que es la, el análisis de este partido. Pero empezaba a, a, a generar contragolpes. ahí Por medio de Manso, principalmente, que es su, sin duda su figura estelar. Eh, no respondió para nada A gente como Bieler y Richard Morales Yo creo que estuvieron bastante perdidos En el campo de juego Y de pronto creo yo Cuando Liga un poquito Trató de estabilizar las acciones Llegaron los goles de, de Colo Colo Creo que yo Creo que yo qué pasó Creo yo que fruto un poco del cansancio De mantener eh, a, a raje ese rigor ofensivo Que tenía el cuadro chileno De pronto ya simplemente no dio para más Y Cayó la primera de Colo Colo y de ahí viene una seguid seguidida de goles, ¿no? en 10 minutos eh, se puso 3 a 0 al frente el cuadro chileno y este resultado complica un poco creo yo la, a, a Liga por el hecho principalmente de haber recibido tantos goles, son 5 goles en total en sus dos visitas lo que puede ser contraproducente a la hora de, de buscar la clasificación. Creo yo Sin embargo en cambio Liga tiene un, un buen respaldo Que es su victoria frente a Palmeiras Y, tiene todavía, y todavía tiene nueve puntos en juego y... Sin embargo lo que le puede eh, perjudicar a Liga Es que de visitante hasta ahora no saca puntos Y ha cedido una... Este era para empate creo yo Liga Y hay Ligas así al juego como para meterse ya eh, De lleno a la posible clasificación Porque Colo Colo es el rival directo Colo Colo es el equipo al que tiene que sacarlo Liga, al que tenía la oportunidad de eliminarlo empatándole en Santiago. Verás, lo que pasa es y que en este vez... grupo de Liga yo creo que no se sabe cuál es el rival a sacar porque verás, en teoría el Palmeiras era el superdotado, el todopoderoso, sí. pero el Palmeiras ha venido perdiendo ya dos partidos. No sé si es que en esta en esta semana ya estamos chequeando la página de la Conmebol para ver si esta semana se juega el partido contra el Sport de Oviedo. En... Pero en cambio, Liga ya por ejemplo, claro tú dices a Palmeiras le ganó, pero en cambio salió a jugar con el Recife y perdió, tenía la oportunidad de jugar con Colo Colo los dos partidos, entonces me parece que era el equipo al que debía aniquilar, porque ya al Palmeiras le ganó aquí en Quito, entonces se puede especular con un futuro empate en en Parque Antártica. y otra cosa Antártica sí En cambio con, con Colo Colo no había jugado Se podía especular con un empate En Santiago, una victoria aquí en Quito Y en consecuencia se podía aceptar que el Recife Sea el acompañante de Liga a la siguiente fase así, Ahora sí se complica un poco sí, en, to en todo caso y también se podría decir El Sport Recife era digamos Del pato de este grupo en teoría Y, y ahora vimos que, que no, porque le ganó a Liga Nada que ver, le ganó a Liga, ganó de visita Frente a Colo Colo, y entonces Colo -Colo. se ve que es un rival Peligroso, entonces este es un grupo En el que no se sabe así 7. Va a estar candente hasta el final de la serie Y lo que yo digo es que la liga no se puede sentir eliminado porque básicamente tiene todavía nueve puntos en juego Esas premoniciones de, de, de novela las mías, va a estar candente hasta y, el final Eso es más de prensa marionista, ¿no? bueno, bueno. golpe de América vive, eh, sigue a ver. Los goles chilenos fueron de César Carranza, Roberto Cereceda, Lucas Barrios y el encuentro... Acabó con un 3-0 contundente en el grupo 1 de la copa eh, Tomar en cuenta que Liga hasta el primer tiempo tuvo un, una buena respuesta en cuanto a la defensa Y en la creación ya al final cuando ya estaba perdido todo fue que recién Manso se prendió un poquito más eh, Le faltó, yo ahí vuelvo a notar que a Liga le falta más medio campo es la la anotación que vengo haciendo yo desde hace algún rato ya alguien que regule las acciones de ahí en el medio campo, alguien que distribuya balones así que mete un poquito de hacha y que, así y que como, rompa así, al rival un así poquito. como a manso le rompen los pies a liga le hace falta alguien que tal vez responda un poquito por él así es uno que corte la el juego del habilidoso de turno del rival y que pueda un poco también poner la pausa en el equipo de Liga López. Torres Magneli y... Magnelito Torres colombiano un gran partido Así Por es. ejemplo, quién lo paró a Magnelli? En cambio, sobre Manso había marca constante. Es algo que le falta a Liga. Eso es lo que yo me refiero. Dos a tres, dos a tres se le, ca le caían a Ajá, Manso. Cambio, lo Magnelli que hacía inútil, un poco lo que es la habilitación hacia jugadores como Bieler y Morales que lucieron muy, muy perdidos en ese partido. Y no chen, que sin eso es nada. Es que como le cerraban sí, el circuito de es. juego con Manso no, podía, no tiene otra alternativa. Al no es un yo jugador... regreso al mediocampo. Claro, no no tiene es un jugador que va a ir a bajar a, a, a, a generar te decía que Morales no es un jugador que puede bajar que que su función bajar a por su talla y su corpulencia misma no puede correr a generar toda la su cancha su propia acción de peligro sino que más bien necesito esperar que el, los jugadores de mediocampo le provean de balones en que acarreen peligro no es cierto Y eso con Liga insisto yo que para nada están las cosas perdidas, tiene eh, de esos nueve puntos que juega todavía, seis son en casa. Pero sí se ha complicado un poquito. Lo que podría hacer es que un poco le, le genere desconfianza a la gente de Liga el hecho que este último partido no fue bien jugado. Fue, y, que, y, que, y que un accionar así se pueda además, volver a repetir en casa. Además eso sí podría los, complicarlo. Los rivales van a venir a encerrarse en la liga. Por los pergaminos de la última Copa Libertadores Y porque tienen que venir a sacar a los ejemplo, puntos ejemplo, ese partido con Sport Recife El, el siguiente que va a ser el 4 de abril con Colo Colo, con Colo, -Colo. Ese, ese mismo ese, partido Veremos ese cómo mucho. Colo Colo viene a encerrarse De buena manera, mucho. ¿no? A jugar muy defensivo yo creo que Colo Colo su Va a venir a hacer su negocio Sí es eso con el partido de Liga, mala suerte para la, el equipo universitario, mal, mal jugada y ya qué más se puede hacer, sino volver a rearmar y, y poner a Lisa M, no y poner las cosas en orden tiene todavía mucho tiempo para reestructurar el plantel universitario, ya mismo se viene la para por eliminatorias y demás, así que eh, vamos con el siguiente partido de una vez. El que se jugó ayer nomás entre Deportivo Cuenca y Deportivo Táchira se las cobró el cuadro cuicano. el es, es Kitty con ganas. Ese partido que en Venezuela que debía haber sacado algún resultado favorable ahora sí en Cuenca, le asentó y bien al cuadro venezolano. Regulemos un poco el vocabulario. ¿eh? No digo no, no maduro. <risa> <risa> Lizo saber, digamos. ¿eh? Listo saber de su hombría. <risa> Eso suena a le asentó, brother. ¿eh? <risa> Es que le hace... Quiso respetar su patio como un <risa> equipo aguerrido, que sí lo es del Cuenca. Y se despachó con una muy buena victoria y demostrando que el Cuenca de local golea. Golea el Cuenca de local. De hecho, pudo haber hasta venido más goles. Tú sabes cómo Texeira eh, nuevamente... Oh, y Sin embargo, tú, es que el máximo haber... goleador todavía de la Libertadores. Tiene cinco goles. Ya es nosotros. el máximo goleador. Junto ¿no? con este Núñez del Nacional de Paraguay. Así es y Teixeira ya sumado a los, eh, sumado, a los sumado a los goles que hizo en Barcelona en la Copa Libertadores del 2004 ya debe tener cerca de 10 goles y ya es una cifra importante es un buen registro un jugador Que fue de poco a mucho, de, de ser casi un ilustre desconocido que jugaba en el petrolero de nuestra serie B, Pero ese a ser no un goleador. El, vino realmente con la con el, el escobita del chavo. Con vino el... con la mochila. Ella. No, así, ah, te, te juro, así a los chavos del ocho. Uh, uh, uh, y ya ves, o sea, hasta mañana, en fin, eh, el Cuenca en el primer. tuvo un gran primer tiempo del que pude observar muy poco, no, eh, me, más bien ayuda a mi ahí Sebas porque eh, Llegué tarde, pa. Así es, llegaste tarde eh, al partido Justo ya, Yo llegué cuando estaba 1-0 A favor del, del cuadro cuencano Pero se veía que básicamente Era el que dominaba las acciones No sé si Tachi era por la altura O por el hecho que se vio Simplemente avasallado por, por El juego de cuenca que a diferencia De otros años, otras temporadas Este juego de cuenca Es bastante agresivo y dinámico El que plantea es el señor Guillermo Duro. totalmente vertical Así es, na nada que ver con, con los cuadros especulativos de de los perrones de y de y más directores técnicos que han pasado por el cuadro rojo. Este es un cuadro mucho más, es mucho más agresivo. Fruto de eso se puede ver que los dos partidos que ha ganado de local los ha hecho con bastantes goles. Ha hecho siete en total en condición de local el cuadro de Deportivo. Tremendas Cuenca. golizas que se iniciaron con una anotación rapidísima. De Jorge Eduardo Granda Este jugador que eh, últimamente Está ganando más connotación En el equipo Morlaco tras el Al minuto 19, tras el centro de Matamoros <ríe> Marcó la primera Yo no paré bola que había centrado Matamoros Ma Shame on me eh, Y con esta Anotación ya el Cuenca Consolidó su dominio en el campo de juego Que era lo que se plasmaba Cuenca inició con todo Desde el principio dijo yo soy el que manda en este campo y lo desbordó simplemente como río de, sin cauce al al como si el campo tom... está arrasado, con, arrasado con todo Táchira fue. Vener... Exactamente, segundo gol vino... el, al minuto 40 Obra de Rodrigo Texeira Cuando ya se acababa el tras, segundo tiempo Tras centro de Ismael y Vidalva, quienes, no Y quienes seguíamos del partido decíamos ya era hora Que el Cuenca incremente Este marcador y establezca La calma para los suyos Para su técnico Y para los ecuatorianos en general con eso yo, Llegó ese gol y con eso el Cuenca ya sentenció el partido Creo yo en el segundo tiempo eh, eh, Administró más bien el partido Supo atacar Cuando es debido, ya no se alocó tanto Y Y luego ya viene el tercer gol, no aquel... Ahí, ponme, ponme, ponme la, la cuña. Eh, debido al error que tuvo el portero Sanhaus luego del remate de Matamoros. Afloja para... Pero sirve teñaño para Rodrigo. Así es, esa va para el portero Sanhaus, que ayer dio la de rebote dio Muchos rebotes uno de, de ellos Bueno, es que también estaba lloviznando oh, ahí en Cuenca Y es un poquito complicado jugar con esas condiciones climáticas ¿no? Y ¿cierto? eso bien aprovechado por Por Villalba por, por, por, por Matamoros Que estuvieron pateando constantemente. Gran remate de Matamoros, afloja Sanhaus Y Texeira puso la tercera Con 168. la que Cuenca tenía sentenciado el partido Luego no. vino el descuento de Táchira, este, un gol igualito Al que le hicieron Idem. Ponle, ponle también a Morán Póngale, póngale ¿Por caballero qué Morán, loco? Por no atajar un gol idéntico, sí tienes razón Así es, Pana, te hicieron un gol igualito en Venezuela, ¿cómo es posible? Ya dos, ya dos veces seguidas, la semana seguida, y, el mismo, Pana y el mismo jugador desde la misma por, posición bueno, por el mismo canal y a la misma hora. Zazu quizás quizás quizás. Descuenta descuento del sí, Táchira. Sí, sí, sí, se merece ese que Bolú. El descuento del Táchira. Pero luego vendría algo que frenó totalmente las ínfulas del Táchira. Que hasta ese minuto, el 76, se habían puesto con la intención de aunque sea descontar esa diferencia de tres goles. Lo estaban consiguiendo, marcaron uno ya. Y querían complicarle la vida al Cuenca. Sin embargo, con la expulsión de Mario Evaristo Leguisalmón, se acabó el Táchira. Se acabaron todas las ínfulas. Tá Táchira no, no, vaya nomás no a la cosita. No fue... Sí. Bobaglio eh, Yo me acuerdo en la... No en, fue la guisamón. No, no, no Fue Bobaglio es que, yo, es que yo me acuerdo Yo estaba viendo el... De hecho hasta hicieron una broma medio... Mm, Carbocita Ahí en los dos señores del Fogger Sport. Bueno, eh, Respecto Eddie, en todo, todo caso, en ese momento se acabó el tacho. Que, que fue una discusión, de hecho, que no la había, vi, no había visto el juez central, sino... Le informó el asistente. Sí, sí, fue Lucas Bobaglio el que... Está el... bien, entonces Lucas Bob Bobaglio fue el expulsado, me corriges tú Eddy, y está bien. Eh, con eso lo importante es que el Cuenca tuvo mayor tranquilidad, supo administrar el resultado, el balón. Y alzó con la victoria, una victoria clara 3-1 que le deja ahora como máximo rival al Guaraní Chequeando lo que puede hacer con el Guaraní el Esta control. tarde, pues mmm, esta tarde si no es... Es hoy, hoy día juega Hat. Boca ajá. Esta tarde entonces juegan que te gustó, te gustó. Guaraní contra Boca Juniors en, allá en Paraguay Este partido tendrá que ponerle mucha atención a la gente del Cuenca Para ver a qué atenerse, básicamente Así es, yo creo que ahí Boca puede darle una manito al Cuenca Así es, es muy probable que Boca saque algún resultado positivo Y eso favorezca las aspiraciones Yo creo que no largo. está mal a veces esperar que el rival y otro equipo te, te puedan dar también Eh, algo beneficioso como en este caso La clasificación, ¿no? Siempre hay que especula, especular también con, con el rival A ver lo que pueda hacer Entonces el Cuenca tiene muchas chances También para clasificar Vea esa matemática ocho, diez, ¡Qué bestia! Y eso de eso no tendrá que preocuparse El Deportivo Cuenca si saca sus resultados Nada de jugar con los numeritos Liga Así. sí tiene que jugar con los numeritos No, tampoco No, Porque si sí. sí, está, es que está muy apretado el... ese, ese, ese grupo está muy apretado ese... Y sin duda a mí me resulta Creo yo más que no tienes también. por qué jugar a los numeritos Si todavía tienes Mucho por hacer por tu cuenta Son nueve puntos que todavía tienen bueno, que Bueno Liga la Liga tiene más que todo que cerrar Seis puntos de local, eso es cierto Y bueno, mañana, mañana, mañana Juega el Quito eh, Partido bravísimo allá en el estadio de Único la plata. de La Plata eh, El único No de hecho no es el único. <risa> sino no, es, es el, el nombre, yo lo sé, loco. Más o menos como si le pusiéramos único a la Atahualpa aquí. Yo lo sé, yo lo sé. Y bueno, eh, mañana el Quito creo yo se juega la vida. Un empate, una victoria, bueno es cualquiera diría eso soñar, no, pero un resultado positivo para el cuadro del. Un deportivo empate Quito. le va a estar al Quito. Eh, significaría mucho para la búsqueda de su clasificación a la siguiente Rival etapa. directísimo el Así el es porque es el equipo que, a puntuarle de visitante. Ya que aquí sí creo que el panorama está un poco más definido, el Cruzeiro es del deslotado el papá de y los pollitos, la mamá de Tarzán y el resto son los pollitos mientras que el Universitario de Sucre ya ha demostrado que ser no ser el patito feo mientras los otros dos son los pollitos. Así es. Ya, bueno, entonces Ahí está el mañana, la oportunidad del Quito Mucha suerte para el cuadro del AKD Que ya está en Argentina Buen partido muy part Muy buen partido, muy interesante Muy atractivo para nosotros Y estamos aquí pegados al ritmo En fútbol de asociados Los merengazos bailables, sí. los cañonazos de fin de año Se escuchan y suenan todos Retumban y en Todos asociado. y cada una de esas pacas de ¿Quién CD no? Que venía con ¿Quién la no ha religión... bailado a esto? A ver, las respectivas no pacas de CD O de vinilos Que venían con la respectiva graciada señorita De portada Y que venían... Rabaz. 14, 15, 16, 24 cañonazos. 12 cañonazos bailables, bailables de fin de año. María, se fue. María, se fue. María, se fue. Así es, y esta música la pondremos en la fiesta retro. Así es la fiesta retro. Retro WhatsApp este viernes en la home del Edison. Apúntense muchachos, caigan. Todos los que participan en el blog pueden venir. Incluso si tienen chance de venir, Licán, si bueno, tienen chance de no, está en la... Está en lo la... Sé, Yondi, creo. Sí puede venir Jordi. Para que vengan a parar aquí. Que viene Jordi. Todo. Le ponemos el pasaje, ¿sí o no? Sí, aquí. Financiado por Metro World el pasaje, no mentira. Para bueno, los que caigan y si es que están interesados ahí les mandamos. Si, ahí. si quieren caigan con una botellita algo y todo comer, deben las colaboraciones que deseen. Sí, Sobre todo ganas de, de farrear, casi a digo. Eh. Ganas de farrear, muchachos. Eso es. Y ahora sí Eddie nos vamos a ir con una pausita musical. Es. Y esta canción me recuerda a mí y a mis primos amigos de golpe 10 años con la gorra para atrás, así al mal más estilo puro de Gerardo Mejía. Eh, Todo haciendo una fila, los niños, otra fila, las niñas Y los niños no bailábamos, solo bailaban las niñas, ¿te acuerdas? Sí, sí No, yo ya, ya he o sea, duros. en las épocas una, vaya, de María vaya. se puede sí, sí se O sea, yo nunca he sido muy farrisa, farri pero esto era, esta era la música de mis farra Merengazo Y tocado toca Así es, que pero yo me acuerdo cuando era chamo, ¿no? Típico, te quedas ahí parado, viendo cómo las niñas se divierten Pues ah, lo que quieres es jugar yeah, fútbol, viejo Sí, sí Y que sirvan el pastel no, y la, la mesa la para comerte las achichas Es que la clásica fiesta infantil <risa> Las niñas así por un lado bailando y, y riéndose Y los enanos, los chamos Oye, ya jugaste Batman 2, viejo <risa> <risa> Y los enanos al fútbol ¿Y ya le sacaste la historia al Mario World No, <risa> le, le, le sacaste el fatal y de asustido no. sexual, <risa> qué loco, es pocaso, ¿sí? o sea, ¿Ya has visto? <risa> nunca vi, yo nunca vi una nota No, sí, sí ya había sí. te consta Ay, ah, ya yeah, porque no es lo que es un pana tenía como 40.000 mil claves anotadas en ¿Fue? un cuaderno y cuando jugaba ponía pausa verán verán muchachos ta ta ta ta ta que ¡Oh, hacía todas las cosas ahí porque para, para, para mí mero atrás avesetas de paus Pum. para mí era un mito urbano aquello, pero sí los de las fatalities babalitis y... y eso sí me acuerdo todavía todavía, todavía. ¿Fue? ¿Fue? Claro. Ahora sí, vamos con ¿Qué vamos música ¿Qué ponemos? Eh, ahora le vamos a poner al señor Vico Si sí. Y una canción, una clásica De cuando recién apareció Y no y es, y ese, y el concepto de reggaetón no era No existía Básicamente esta es la famosa bomba para finca Y ya no me acuerdo los nombres de las manos que salían aquí no Pero es la canción de Vico Si sí, Con la que creo yo se dio a la fama el señor Y ya volvemos aquí en Fútbol y Asociados. Un saludo para todos nuestros panas que nos están escuchando. Ya regresamos. María María. Gitarra me hago un sonido así Desde el Caribe yo vengo directo aquí Para asegurarte que Milagro tiene bomba para brincar Vanessa tiene bomba para brincar Carmela tiene bomba para pegar Y Marilla tiene bomba para gozar Y yo que no me quedo atrás Te traigo la campaña para empezar Que la abuela virgen del manantial Y así que Dios no libre de todo hasta Nueva York, a con mi negra y así es mejor América Latina aquí estoy yo y te traigo mi marico del malecón con. y yo quiero que todas las mujeres me digan ah. y yo quiero que todos los machos me digan que oh. yo quiero que toda mi gatita me digan ah. y yo quiero que toda mi raza me tenga cuerpo almacén saltar porque yo tengo bomba para brincar Joana tiene bomba para pegar y Jaira tiene bomba para gozar Manisa tiene bomba para fincar Awilda tiene bomba para brincar Cenaya tiene bomba para pegar y la Mari tiene bomba para gozar y a mí que me gusta Le amo nuestro limbo con tu y calor. Ya por la tardecita tengo un color. Y si quiere detenernos, pues no señor. Usted está hablando con el manda más. Así que no te agite y eche para atrás. Cuando haga visto te voy a invitar. Tú y tus amistades van a masticar. Uno para el volumen y otro para el bajo. Y si no te gustó, vete para el trabajo. Aquí yo me amanezco con el relajo. Si viene el policía con él me fajo. Hey.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 Puerto Rico tiene bomba para brincar, Venezuela tiene bomba para pegar, Colombia tiene bomba para gozar, Santo Domingo tiene bomba para fincar, España tiene bomba para brincar, México tiene bomba para pegar, Panamá tiene bomba para gozar, y a mí que me gusta vestir, tengo mi ropa rasta para lucir, que los americanos quiero incluir, y su sangre con la nuestra poder unir, pero un poco de salsa me Con calixto Que suenen esos pueros Haciendo un hechizo Oigan usted Eche pa'ca Zúmbate mamita Que me llaman El dulce sexy sexual pregonando, Acabando Me voy para el solar Afina la garganta Que tenemos que sonar Fíjalo Fíjalo Escucha pa' allá Si te coge la sinfónica Te va a despreciar Por favor Por favor Venga Venga Venga Venga Venga Já veje, Isto é es futebol e associando. Aquí estamos en la siguiente parte del F y número 7 de Fútbol y Asociados. Ahora es tiempo de hablar del Campeonato Ecuatoriano Copa Credife. Jugó jugó ya, la fecha número 7. Así es, séptima fecha del Campeonato Copa Credife en el Campeonato Nacional que lo tiene de líder, Al Club de Deportivo El Nacional es primera vez desde que se inauguró el concepto de Fútbol y Asociados Web. Que el club deportivo, el nacional Está en primer lugar y... Por lo cual el Eddie está resarcido Y se siente muy feliz y realizado Cual la quinceañera la en fiesta rosada de Antes de su cumpleaños ah, bacán, Número... Puntera, ¿no? Número Repítalo 27. Para que les quede claro Así es bueno. Vamos en orden, acaso con los partidos, vamos desde el que se jugó el día viernes. Sí, Eddie, vamos en orden. Bueno, podemos hablar un poquito de de lo que pudimos recabar del Olmedo, Liga de Puerto Viejo, nuestras grabaciones, nuestros contactos, demás, porque estábamos en plena roda. Jugando, jugando bonito. No, no, no, no, es una juego bonito todavía, pero ya, ya, ya va. Pongámoslo en eficiente, ¿no? dedicado en, e en eficiente y Cumplidorcito dedicado. así. Así bueno. digamos la labor de ahorita pongámosle en términos futboleros una labor de, de Isaac Mina. Ya ¿no? usamos unos Isaac Minas todavía para el capo. Ahora no, aún nos faltas de garra nivel de, de Messi y That's not juego bonito <risa> todavía. That's not juego bonito. <risa> y saludos a todos nuestros panas capoeiras no, que ojalá no lo escuchen. El, que se dignan en escucharnos, que pierden su tiempo. Aquí. O se divierten un poquito también, ¿no? Saludos al Kike, por ejemplo, yo sé que él nos estuvo escuchando. El próximo cast ponemos runca de ley. Así es. Y... Así es. Bueno, Eddie, metámonos ahora sí en el fútbol nacional. Olmedo. Ganó de visitante al cuadro de Liga de Puerto Viejo. Dos goles a uno goles de Cristian El Camello Gómez y un golazo de Armando Paredes para el cuadro del ciclón andino, mientras que había empatado transitoriamente el boliviano Daner Pachi para el cuadro de Liga de Puerto Viejo primero se había comido un penal de forma desastrosa bueno, sobre todo para las aspiraciones de su equipo no Juan Triviño de Liga de Puerto Viejo, yo creo que personalmente que eso pudo haber influido en el ánimo del cuadro de La Campira, ¿no? Así es, eso influyó, es que fue tempranísimo, ocho minutos en el Real Estamarindos y había un penal y, y se, lo quiere, se lo pierde. Bueno, eso degeneró en que Olmedo eh, a la contra suba su ánimo, se potencie y haga un partido, como dije antes, con mucha dinámica. El equipo río Bambeño, debido a que tiene buenos lanzadores en el centro y gente que corre bien la cancha como el Camello Gómez a pesar de su edad. Es un equipo que desborda bastante Y corre bastante y, y esta vez no fue la excepción El Olmedo le ganó bien a la, a la Capira ese es en esencia lo que se ha recogido En cuanto a la, la voz de los periodistas y de la gente Es que el Olmedo ganó bien Así es y eh, salió expulsado Luis Cocacho Macías Sabemos del de voluble carácter del jugador Manaví. Y ahora resulta que la liga de Puerto Viejo va Tres fechas seguidas de las que no va a poder contar Con su plantilla completa Porque gustan de hacerse expulsar Sus jugadores sí, Es el equipo más cabeza caliente, más relajero El cuadro de la capira Hasta el momento ya tiene seis expulsados Ahora no va a contar con su principal figura en ofensiva Del cual pedían llamado a selección Pero me no, parece es que todavía no tiene Es un que... jugador que Del colectivo sobresale un poquito Digamos más Digamos que causó no impresión estrella. en sus primeras sí. presentaciones ya pero le han cogido el pulso y Es un buen jugador, no pasa de en eso En momentos como estos en los que más bien se vería Si es que tiene capacidad de ser convocado En momentos en los que ya se conoce de su juego Y que hay que ver qué más puede podría ofrecer Si tiene por ahí de pronto una sorpresa o algo Para poder vencer el obstáculo de sus defensores, ¿no? Porque por el momento ya un poquito se le había cogido el tino a Luis Cocacho Macías. Así. Es. El... Y... Resto de partidos, bueno, tres partidos se jugaron en domingo. Solo te quería decir algo, ya se vio ahora sí a Paredes y a Méndez juntos, así llegó la primera anotación del Olmedo incluso. Y para el servicio para Cristian Gómez. Y aparentemente... el. Esta dupla va a dar mucho mucho mucho el mucho trabajo a los rivales. El frío de Riobamba les está bien a armando paredes. Así es, el Olmedito ganó Y bien ganado Siguiente partido Edison sí, bueno, Que también medio, se jugó en, en viernes no no, no Perdón el resto de, Tres partidos en domingo uh, A las once y media se jugaron Dos encuentros simultáneamente Primero el no fecha la... El que se jugó en la Tacunga Entre macará y Deportivo Quito ¿Por qué en la Tacunga? Porque estaba suspendido El estadio Villavista de Ambato ¿Por qué? Porque le lanzaron Un rollo A paredes justo de, de estos de, de caja registradora. Armando un reír. Y lastimosamente para el cuadro ambateño tuvieron que ir a jugar a la Tacunga. No es, no es tan lejos. ¿no? O sea, de hecho, sí fue mucha parcialidad. 4.500 ah, dichos. Debate sencillo aproximado. es de... ¿Cuánto te demoras? En bus te demoras media hora. ¿sí? En claro, ese es el debate. En carrito te demoras cuarto de hora, sí. Victoria del Deportivo Quito, 2-0 goles Yo, de Giovanni, la Cuchara Caicedo. Y Martín Mandra Viene siendo salvador últimamente Giovanni Caicedo Está haciendo una buena temporada al parecer en el Deportivo Quito Un equipo que sin duda está en alza Después de ya haber un poquito solucionado esos problemas Ahora sí, barriga llena y corazón contento, insisto Es un buen equipo A ver, póngame esa música Eso creo que dijo El got the power El gaucho Insua A esta victoria que tuvo como figura a este jugador Esteban Novoa valor del Deportivo Quito que ah, marcó diferencia un, un juvenil que paradójicamente yo creo tiene ya bastante experiencia en nuestro ha jugado mucho sí. ha jugado mucho sí. que bueno por él ¿no? y por nuestro campeonato y nuestras canteras que cada vez se visibilizan más en la serie a. el gran partido de él El... Mandra por fin anotó Eso iba a decir, es Mandra importante. sale de su sequía. Los goles vinieron en el primer tiempo Ambos, minuto 20 El gol de Minuto y 38, el gol de Martín Mandra El buitre que regresa y se reencuentra con el gol Su vieja pasión Y con esto le dio la victoria al al Macará, que demuestra también ser un equipo bastante rudo con sus jugadores. La semana anterior se le expulsado Gámez, ahora salió Cristian el cantante Castro, expulsado al minuto 90. Yo cuando se acababa el partido y demuestra no que. ¿Quién? <risa> sí, demuestra... No sé cómo fue la expulsión de Cristian Castro, ¿sabes? Y demuestra que el Macará va a tener serios problemas en armar sus equipos Porque a los jugadores eh, del equipo celeste ambateño siempre les echan Y eso debe ser un dolor de y cabeza para de los equipos ya, para ya que... Lastimosamente por situaciones varias no hemos sacado en el, en el blog el, las estadísticas FIA, pero ya vamos a poner en claro cuáles son los equipos. Pero sí, el, a, a ojo de buen cubero podemos denotar que tanto el Liga de Puerto Viejo como el Macará son los equipos que hacen más relajo en el torneo. Y sí también que hubo así un grueso más o menos de unos 500, 500 hinchas del Deportivo Quito que lo acompañaron hasta por esas inmediaciones. Así es. Ahora sí nos vamos con lo que era pronosticado como el partido de la fecha y creo que lo fue, eh, para ti para mí que estuvimos en el estadio pudimos constatar que fue un partido bien jugado, en el que hubo muchas emociones, muchísima gente en, en, el en las gradas, en general fue un clásico nacional a la altura de las circunstancias, me 26 parece? títulos en la cancha, así es, no es cualquier cosa ¿no? Tiene su peso, Mucha historia, mucha tradición Lo entre nacional y cual se reflejó en la asistencia Mitimiti, el estadio Justamente la dirigencia criolla Había designado Mitad del estadio para nacional Mitad Lado sur, norte mitad barcelona, norte, norte sur para, para, barcelona. para barcelona Y así fue, se copó el estadio Se habla de una asistencia de 25 mil personas pagadas 25 mil pagados Pero más nosotros vimos turistas, los pavos Más colados, invitados de última hora pavos, Familia Pavoni Así es, hubo más de cuarenta mil personas de Esa en gente el que le gusta la frase sin gas. Sin gastar, pues ¿verdad? Claro. Eh, ¿cómo es esto? Sí, siquiera hubo cuarenta mil personas en total. Ustedes pueden verlo en fútbolasociados.blogspot.com Están con posteados las nuevas, la... fotografías de Están postado las nuevas fotos, en las que se ve un estadio prácticamente lleno Le faltó fotografiar la burbano que hoy día estuvo impecable, ¿no? Así no, fue día, el... El domingo fue la primera vez Es que sí le criticaron por ir con su camisita de leñador al pobre profe Juanca Y ahora ya fue internado, todo encachinado, elegante él Y más que nada es que esa, la camisita de leñador era cábara, ¿no? Porque le había ido relativamente bien. Así seguimos con la buena música en fútbol y asociadas comillas subrayado tachado. No, pero bien no vestido ahora el profe urbano sí, sí, y debut la foto. de Floro en Quito derrota por 2-0. Pero el con chaval un... de... Estuvo pero una derrota en Quito con una Gran presentación, sobre todo en sí, el creo... segundo tiempo donde Barcelona mereció el empate. No sí, lo consiguió. Hubo dos acciones de peligro perder. que fue un yo no sé cómo entró. Rebotó en Guagua, en Pavel Caicedo, Cristian Mora tuvo sus buenas atajadas. Pero yo creo que ¿cuántos rebotes dio Mora? También? Salvadora y heroica la, la actuación de, de la defensa de Nacional. Más y, Mora Mora. y Mora también tapó mucho. Mora tapó sus. hubo un remate de Román en la que se estiró Mora... De, de buena forma, no es yo creo que eso eso esos tipos de remates suelen ser bien atajados por Mora El problema suele tener en los tiros libres en el que, en el, por ejemplo, en este partido dio bastantes rebotes Muchos rebotes su, No sé si, si con suerte, no sé si pensado, pero lo hacía de tal forma a los rebotes que nunca cayó en poder de un jugador lo que de Barcelona pasa, Lo que pasa también es que ahora lo más bajo de Barcelona fueron sus dos delanteros Mina y Palacios que tuvieron para definir se comieron muchas y me parece que también no estuvieron bien ubicados porque como tú dices mora eh, daba rebotes y lo sacaba bien no al costado a veces al tiro libre pero a veces que la bola también quedaba picando en el área y no había quien la reciba y eso fue Por motivo de la falta de ubicación que sufrieron por momentos los jugadores arietes del Barcelona Que no marcaron en esta ocasión a pesar de las oportunidades que tuvieron Resaltar del equipo de Floro ese segundo tiempo, gran actitud Que fue coteja también de la del Nacional porque Nacional Salió a ganar el partido desde el principio. El primer tiempo fue y los primeros minutos fueron avasalladores de Nacional. Así Tuvo Oportunidades él. de entrada, marcar el gol. Y para buena suerte del cuadro de Nacional le contaron con un gol tempranero del de Ronald Campos, que una gran jugada de promedio. Gran jugador. Sí, y ratificó la confianza que le había dado Juan Carlos Burbano desde el partido con el técnico universitario. Y no le está extrañando a Sura Burbano en el Nacional. Mm, no mucho, bueno, Gracias pero sí, a la ahí, ahí se lo ahí estuvo Sura cerca nuestro en el palco. Bueno, yo estaba entre tribunita, No, yo estaba entre Bonita, pero cerca al palco y ahí estaba Edmundo Sura, y se lo saludó, se le deseó buena suerte, que se lo se recupera pronto. Ahí se le sobró la pata para que se sí, arregle. Sí. Bueno. En fin, eh También tuvo dos oportunidades Fabricio Guevara, una de ellas inclusive se había sacado al portero y se la comió. esas también fueron, yo no sé cómo no entró eso y así es. así es, en cambio el primer tiempo el nacional fue el que tuvo el dominio en las acciones y contó con la buena definición de Ronald Campos y por eso se fue 1-0 con el marcador en ventaja Y bueno, justo en el segundo tiempo cuando más desayaba Barcelona, cuando más nos comíamos las uñas en el lado sur de la del estadio Atahualpa, vino esta jugada que la cual Orlinda la peina y la deja solito para el Pony Ladines que definió con gran clase nada que hacer para Vanguera en los y dos goles nada que fue ver. fusilado de hecho yo creo que tuvo una buena actuación pues salvó algunas Y dos por cero, ¿Sabes? un se buen las, triunfo para Nacional. Se la sacó sobre todo a Fabricio Guevara. Dos ocasiones clarísimas donde. Sí, las que te estaban. Mano a mano. Sí, plástico dijiste. Y bueno, también hubo una que sí se lo sacó, pero en cambio ahí estuvo Salvador. Yo, yo creo que un, fue un buen partido de Jefferson Hurtado. De Giovanni y la sonda sí, también Espinosa eh, Hurtado que denuncia no querer la rifar y siempre salir jugando con el balón. Así es, un Busca es. ser un fanatizado. Así es. Bien para Alma, el... al más puro estilo de un, de un Iván Hurtado o de un Maldini así un Kaiser Beckenbauer en fin. un Kaiser Beckenbauer de así esos es. que no de esos que no botan la bola nomás, sino que desde la defensa organizan el juego muy bien un gran partido um, digno de la historia de este de este, de y este que este se jugó de con fuerza eh, fruto de ello hubo como Ocho amonestados, precisamente fueron siete amonestados, me estaba pasando con uno, pero siete amonestados que demostró la vehemencia del partido, no mala fe, nunca creo que hubo eh, mala no, fe, ni tampoco. pelea, ni nada, fue un partido disputado a la altura del cotejo y de la situación, gran cotejo, gran partido Y esperemos que estos partidos se repitan Para que las asistencias A los estadios sigan Yo desde hace dos años veo Excelentes partidos nacional, Barcelona siempre Tal vez el de la liguilla anterior Que por estar Barcelona En una situación anémica media extraña Fue turrito, pero siempre ha habido Buenos partidos Barcelona nacional Vamos con el partido que se jugó En horas de la tarde, en el domingo ¿no? Qué bestia, las canciones de cuando recién salíamos a bailarlo. No, yo ya tenía buen tiempo, ya, uh -huh. ya tenía el rodaje en, en estas de. Estoy hablando de gente de los noventas. No de yo los 90. No eh. soy <risa> noventero. Tampoco así. Yo sé que eres noventero. Tú eres de los early nineties. Ahora. Estas eran, Yo me acuerdo, esto es farra de sexto curso y de principios de mi anterior carrera Golpe colubus, de Ercolobus, Taurus, La Cantina, ¿te acuerdas? Todos esos cantina. lugares La Taurus yo no iba, pero... El, el, ah no, el, no cholés, <risa> <risa> culparás Y luego, ¿por qué le dicen a Niñado en las otras radios? Ajá, ¿sabes? no te hagas aquel... Pero. Oye, mis amigas que estaban en cursos de inglés sabían siempre esta canción. Le salía muy sexy, que ves, qué recuerdo. Yeah. En fin, el partido que se jugó en la tarde del domingo. MLEC contra Manta. MLEC le bastaron los dos goles de Kiros. Yo creo que no hubo mucho más en ese partido. Estuvo un poquito aburrido para mí. A mí me agradó el que. manta, el manta está, es que bueno, yo creo que el manta intentó arribó ahí al arco de Lizaga, pero no, te, no tiene nada de contundente. Eh, yo creo que le falta mucho arriba y eso se refleja en las estadísticas. Es el equipo con menos mm. anotación. Anotaciones tiene solamente tres del cuadro del manta y eso. Carlos Pigo que está empezando a ver derrotas consecutivas. Eso es lo malo para el cuadro atunero Para el técnico. Podríamos. Pico. Porque a propósito ya nuestro, ya, ya se rodó la primera cabeza en nuestro torneo. Ya Giovanni Vera fue destituido. Y es, la de y, y es una también, lástima que. Aunque no había dirigido todavía digamos en Nacional. Que no, pero... no fue en el campeonato porque todavía no se jugaba cuando Celico fue destituido, pero. Es la primera cabeza que re, rueda transcurriendo el campeonato La de Giovanni Mera Y es una pena porque es un técnico ecuatoriano Y otro que estaría en la cuerda floja También sería otro ecuatoriano Carlos, Carlos Pico, Pico tiene pendiendo sobre su cabeza La espada fíjate, de la muerte Y fíjate Morte. el partido que tiene ¿no? Es el Manta contra es el, eh, Bueno, no, no por lo menos clásico Manavita Manta contra Liga de Puerto Viejo Es un choque entre Manavitas Porque Manta Fútbol Club como tal Tiene, tiene cuatro años, creo Tiene pocos años de vida No recuerdo, son cuatro o tres, es poquísimo Es desde el 2002 que se fundó como, como renovación, como continuidad a lo que alguna vez fue el Manta Sporting Club ¿Sabes? Club uh, un clásico, más bien un manavita, así que ma es con el Delfín, Ponte Que okay? ahorita el Delfín está totalmente de capa caída Y cuando caída. existía el Green Y ni tanto el Green Cross tampoco, porque también era un cuadro relativamente joven Verás que el lo de mantas si preguntas, ahí en es el del fin claro. El delfín y la barra del perro muerto La barra toro. del perro muerto que ha salido en televisión internacional Qué bestia, no, ¿Qué no bestia? Es algo raro man. Sí, aberrante Que terrible. de alguna manera le da color y sobre todo olor le ha de dar al, al, al fútbol de por allá Cómo ha de ser ese así. así es, eh, último partido, eh, goles Los eh, dos de David Quiroz, dos reemplazos eh, Muchos dicen, ¿no? Esto le valió la convocatoria a Quiroz a la selección Pero ya es un jugador que ha tenido convocatorias regularmente Incluso ha sido titular en algunos de los partidos que ha jugado la selección En eliminatorias pasadas En partidos de amistosos varios Tuvo la mala suerte de no ir al mundial Pero es un jugador que regula... Ay, regularmente ha sido <risa> Regularmente, ya se hambre, loco eh, Regularmente no, Es una en directa. <risa> no me... <risa> No, porque de aquí, de aquí hay que hacer trámites varios Así es, como comprar las entradas Pero bueno en eh, fin. Creo que es hora de tabla de posiciones No, porque nos falta el partido de la Ay, liga Ayer lunes jugó Ayer no, pues ya estamos miércoles ¿no? Eh, antes de ayer El día lunes jugó liga contra Espoli Un partido muy emotivo, muy Partidazo. bonito ¿no? 3 a 2 Con sendas. Eh, subidas al marcador por parte del cuadro de Espoli que estuvo eh, 1-0 y 2-1 en ventaja finalmente el triunfo sonrió a Liga 3-2 en el último instante golazo de Manso eh, el Espoli demuestra que es un equipo muy bueno y que va a dar pelea harta y bastante pero se topó con un equipo que cuando sus figuras salen se topó con sale. Manso Y ahí está Manso, es un jugador totalmente desequilibrante A nivel continental, no se diga a nivel de nuestro torneo entonces es. Entonces eso fue lo que determinó el triunfo de Liga Tres goles a dos Poco público, era de esperarse, era lunes eh, Aunque sí. el partido sí era atractivo, ¿no? por lo Porque se jugaba contra el, contra límite, el maravilloso, el el maravilloso el equipo el del momento que es el Espoli verde. Pero bueno, por más de que sea punter el Espoli No es que lleve mucha convocatoria eh, de gente. Cuestiones de rivalidad son las que atraen al público muchas el veces. El clásico sería el clásico de la Plaza Indoamérica, Estudiantes contra Policías. <risa> Son cosas que se inventan Nuestro querido gremio del periodismo ¿no? En todo caso un partido Que de todas maneras tenía su atractivo Pero difícil que la gente se movilice En lunes con el clima que había Sí, estaba lluvioso. Encima un poquito bajona la gente de liga Por lo que fue la derrota frente a Colo Colo Pero lo importante aquí Fue la victoria de los albos Clara Clara clara superioridad porque se plasmó en, en un gol que, bueno, llegó, puede sonar contradictorio. Llegó al final el gol, estuvo empatado, estuvo incluso eh, con ventaja el Espoli, pero... Finalmente yo creo salió a relucir la superioridad de Liga Yo creo sobre, que más que nada marca la diferencia De sí. lo que es un equipo Un equipo bueno como el Espoli Que es bien armadito, bien estructurado Frente a un equipo que es bueno Pero bueno también no solo por su estructura Sino porque tiene figuras desequilibrantes Y que a la, finalmente le hacen ganar partidos como estos Y eso demuestra Y es más claro, el billete pesa a Que ves. exactamente el presupuesto Pesa mucho en este tipo de situación Bueno, eso fue con lo que fue la serie A eh, tabla de posiciones que parece Eddie, falta de... todavía el partido del el Cuenca debe ya algún dos partidos partidos, dos. Deb. cuenca técnico que se jugarán el 27 de marzo y cuenca y cuenca liga. liga que se jugarán en abril ajá y liga tendrá apretado porque también jugará el 4 de abril contra Colo Colo luego no ten... es 9, 9 de abril es contra Colo Colo seguro, bueno, sí, sí. Eh, pero de todas maneras tendrá que jugar este partido también estará un poco apretado liga Tenemos que irnos ahora sí ya con la tabla de posiciones Estimado Eddie Sauer Aquí en Fútbol y Asociados Nuestro séptimo FIAcast Yo supongo que si la gente nos sigue escuchando Es porque les debe parecer Bastante agradable este Alaja, Programa, ¿Qué es lo que esperamos realmente muchachos Lo hacemos por ustedes y para ustedes Gracias Vamos con la tabla de posiciones de Aquí en Fútbol y Asociados Fútbol y Asociados auspiciado por Metal World. Metal War, Soluciones en software, diseño de páginas web y hardware Ya tú sabes, War ahí nos puedes contactar Vamos con la tabla de posiciones Que lo tiene en primer lugar por el momento Aunque sea solo por el gol diferencia Pero primer lugar en fin Al club deportivo, el nacional, la gloria del fútbol El equipo de los puros criollos El cuadro de las fuerzas armadas Está primero por el momento Segundo. 13 puntos más 4 Gol diferencia, una buena producción Ofensiva tenido el Nacional Y una relativamente buena defensa eh, Segundo viene la Espoli El gadito ya se lo bajó 13 puntos más 3 Sin las embargo, dos seguidas sin embargo Comparte esa primera posición Como el Nacional Como tú bien dijiste es cuestión de gol diferencia eh, 13 puntos y más 3 Eso para el cuadro del Espoli Tercera posición Está el Macará de Ambato A pesar de su derrota como local Trece puntos y cero de gol diferencia Así es el Macará También con trece puntos, ¿no? Interesante Tres equipos con gracias Puntos en, gracias, en la punto. cima Y lo atractivo Es que hay dos no tradicionales Para esas ubicaciones como el Macará Y la Espoli. Veamos cuánto les dura ¿no? y, y, que le, y que sean equipos que pongan el atractivo, que sean animadores. Que hasta pongan la sorpresa. Al Liga, final de la etapa por lo menos. Liga ascendió al cuarto puesto, pronto la victoria Liga, sobre la Espoli, 11 puntos y más 5. buen es el Es el equipo más goleador del torneo, tiene 12 anotaciones, eso es un, un punto a resaltar en el cuadro de Liga. Así es, quinto viene el Olmedo con 11 puntos también y más 3 de gol, diferencia. Buena campaña creo yo la del Ciclón. Regular. Haciendo, haciendo los deberes, más que nada. Así el es. El sexto lugar ya está Deportivo Quito, viene subiendo el Quito, ya dos victorias seguidas, ya le ponen en el sexto lugar, 11 puntos menos uno, todavía tiene que recuperar ese gol, diferencia. Va en alza el Deportivo Quito como la espuma que vamos a tener en nuestras cervezas este día viernes en tu onomástico. Estimado Eddie Sauer, séptima viene la Liga de Puerto Viejo, nueve puntos, puntos menos siete, 7. 7. cayendo Liga ay, de Puerto Viejo menos siete, dos yeah. goleadas es lo que refleja ese gol diferencia tan malo de y que refleja además gente. ya esta séptima posición de Liga de Puerto Viejo que no cuenta nunca en las siguientes, en estas últimas tres fechas no ha podido contar con plantilla con completa. 11 Morelli no tiene de dónde escoger mucho. Carrera de caballos y parada de burros para la capira, Esperemos que recupere ahí Octavo lugar para el Emelec 8 puntos y 0 de gol diferencia Cuadro millonario También ascendiendo en la sí, sí, tabla Sí, ascendió, ascendió Buena como victoria Como tú bien decías, los grandes están poniendo en orden la casa Así es, ganó Emelec, ganó Nacional, ganó Liga, Liga ganó Así es Bueno, perdió Barcelona, pero también se enfrentó a otra camiseta pesada Como Nacional, o sea, no podían ganar los dos Ah. Producto de esa derrota, eh, Barcelona se quedó en la séptima posición con siete, perdón, en la novena pos posición con siete puntos y más dos de gol diferencia Así es, Barcelona tendrá una dura parada frente al Deportivo Cuenca. De local. Así es. El cuadro Morlaco está en décima posición, seis puntos más uno de gol diferencia, hay que tomar en cuenta que tiene dos partidos menos que el resto de equipos Así que no es tiempo de juzgar al Deportivo Cuenca por su ubicación en la tabla de posiciones Yo creo que está jugando un buen fútbol, lo demuestra en Copa Libertadores Y en algunos de los partidos que ha jugado en campeonato nacional también ha hecho lo mismo así que... A Liga también le falta un partido, valga anotarlo Así es, y así que el Cuenca todavía está por verse, yo creo que es un equipo que va a subir y va a subir en campeonato local, así como es muy probable su clasificación octavos de final en Copa Libertadores Décimo primero está el equipo Atunero, el Manta, 5 puntos y menos 5 de diferencia. Se va quedando el Atunero y habrá que ver cómo, cómo, cómo, cómo se las arreglan porque es un ¿Segunda? equipo... Insisto que tiene muy poco poder ofensivo Segunda fecha en que también aparece el técnico universitario como último Cuatro puntos y menos cinco Pero hay que ver que en cambio el técnico universitario no jugó Y habrá que ver a quién lo, lo contrata en la dirección técnica Se hablaba de Jorge Célico, se hablaba de Víctor Marquesini Y del profesor Rillo que dirigía la Universidad Católica el año pasado pues ser. serían los posibles reemplazantes de Giovanni Alfonso Mera hasta tanto está Fabián Vicente Burbano encargado de la dirección técnica así que ya saben leanfutbolyasociados.blogspot.com porque si no hay tabla tabla Además, de posiciones y de nos vamos con la siguiente cancioncita para luego hacerle los pronósticos ya la fórmula one así es con qué nos vamos a ir Eddie a ver en esta ocasión nos vamos a ir con una de las canciones de ...de ese tecno de principios de los 90... ...que a veces es un chance... Eh, ...ya la gente ahora dice que les parece ridículo... ...pero no, es, es alaja, vamos a ir con... ...CNC Music Factory... ...estamos buscando en este momento la canción... ...es Here We Go... ...de... ...CNC Music Factory, uno de esos grandes grupos noventeros... ...pioneros... ...de lo que es el... ...el dance que conocemos más bien... ...hoy por hoy... ...ya mismo nos vamos con esto, sigan... ...aquí en fútbol y asociados... Un saludo para nuestros panas capoeiras, eh... I bring it on down from the bottom to the top From the top to the bottom Up into a new form, break the norm, get warm and then swarm, come back again, tear it up and transform, from BB King to Bo Diddley, and them was on the TV screen to be seen with the Beatles and the Jackson 5, the room, the door, roll the roller stones and even I, dibble the bit to get whipped, helping the food that is legit, your parents dissed it back in the days, the same way they did scrap, are you amazed? So DJs, let's rock and roll! Everybody, everybody up and get live The CNC music factory is mastery And full of jams that has to be pumped Till your ears get sore Live from Brooklyn out to the California seashore. We came to rock and roll To get on down To something funky with soul Robin, and Dave seduced it And I juiced it Spuced it, mass produced it And you poofed it Party people if you're having a good time And singing along with my rhyme This goes out to the young and to the old Let's rock baby. Rico Fútbol y asociados Apoyando al talento nacional Soy un caballerito un no sé era en su tiempo Las damas deliraban con esto El papi de las nenas pero solo de las buenas Gerardos Aquí en Fútbol y Asociados Bueno, eh, vamos con los pronósticos para esta fecha número 8 De la Copa Credife Serie A Torneo sí. apasionante No pudo estar más guaso hoy en el programa <risa> Pues sí Qué buena no, música Pudo haber estado mejor Qué buena música, caramba Vamos con los partidos Suave Vamos suave, pero Ay, Vamos suave El primer partido que se jugará en esta octava fecha eh, lo hará en el estadio La Cocha de Latacunga. Partido entre Espoli y Macará de Ambato. Un partido para mí muy atractivo. Son dos equipos que han demostrado buen fútbol, eh, un fútbol ordenado y que es de eso lo que los tiene los primeros lugares de la tabla de posiciones, ¿no? ¿No? pronóstico fútbol y asociado Bueno señor Espolimaraca cuál es su pronóstico mi pronóstico para Espolimaraca Creo que gana el Espoli 1 a 0 Oye, en la fecha anterior no la apunté A nada, loco, estoy rezagado bueno, ahorita Fecha desastrosa para el borrego En la séptima de los pronósticos Y debo dejar de ser tan efusivo Edi, ¿Y vos saturo. qué le dices? Yo ¿Qué dices? O a sea, ah, qué atino yo 1-1, eh, 1-1 ¿Qué dice Alejo? El Alejo dijo, a ver, me acaba de mensajear Y dice que 2-1 gana el Espoli Así es, 2-1 gana la Espoli Eh, tú, Eddie Sauer, apuntaste al empate. Así es. Y mis compañeros a local. En ese mismo día sábado también a las 16 horas, pero en el Bellavista de Ambato, técnico universitario se enfrentará a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Un partido que técnico tendrá que tendrá que ganar definitivamente sí, sí, será de que técnico quim... que debuta gana cliché futbolero. Eh, ¿Qué opinas tú, Eddie respecto de este partido? Me parece que técnico que debuta no va a ganar en esta ocasión Yo le apunto a la victoria de Liga Deja de hacer tanto con la fe eh, Yo le apunto un 2-0 para Liga 2-0, yo le apunto un... Yo soy suelo ser localista, le voy a ir al técnico universitario ¿Cuánto, señor? Creo que gana con las justas 1-0 Listo, el Alejo dice que 1-2 gana la liga Obviamente. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Así es Ese mismo día sábado Olmedo versus el Nacional En el Estadio Olímpico de Riobamba 18 Durísimo horas para Espero Nacional. que me festejen Mi cumpleaños como se deben Mi equipo Con Una derrota porque yo creo que va a ganar el Olmedo A ver cuánto El Olmedo gana 2-1 al Nacional 2-1 yo creo que En este partido empatan 1-1 uno Nacional y Olmedo. ¿Qué ha dicho Alejo? El Ol Alejo no se manifestó con ese partido, qué raro. Es el único que no tengo en el mensaje que nos manifestó aquí. Se reserva el. Sí, se no, no, pero ya más tardecito no para, para lo que es la posteada de, de la previa y los pronósticos ya se ha de manifestar. Así es. Pero aquí más bien creo que le falló. Por cierto, eh, muchachos de eh... Todos los que deseen envían sus pronósticos entrarán al participar en la tabla, Eddie, ya les vas a incluir al resto, ¿no? Siempre incluyo, ahí está cada, cada uno de nuestros compadres que se manifiestan con sus pronósticos. Continúen enviando sus pronósticos, serán considerados respetados y tomados en cuenta en las tablas y en el programa en general. Así este Siguiente es. partido de Bisagüez. Ya en, en domingo 22 de marzo, mientras yo me atasque con mariscos. Eh... ¿Invitarás? Sí, querés claro, si quieres. <risa> Porque, bueno, así es, esa es la, la celebración en familia, ¿no? Ah, eh, entonces no hay chance. Bueno. Choque entre manavas Manta Liga de Puerto Viejo, partido candente. Se jugará en el estadio Hawkeye a mediodía. Creo ¿Qué usted, que señor? gana el Manta. ¿Cuánto? 1-0. Yo digo que gana la Capira. 1-2. Ya, ya lo sabía yo. Sí, sí. ¿Qué dijo Alejo? El Alejo dice exactamente lo mismo que yo que gana la Capira. 1-2 siguiente partido de en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo Banco, Banco Pichincha próximamente Guillermo Morigi <risa> o Cyril <risa> Macanaki ¿Quién sabe? Eh, a las 16 horas se enfrentarán Barcelona y Deportivo Cuenca un partidazo para mí va a estar muy bueno este de no perdérselo el Cuenca viene haciendo bien las cosas y Barcelona ha jugado sus dos últimos partidos han jugado, ha jugado muy fútbol, bien. Que el último ha haya perdido Ya yeah, no es culpa, cool, hermano. Así es, buen fútbol ha demostrado Barcelona y creo que va a ganar eh, 2-1. 2-1 dices que gana Así el Barcelona es, gana local. Yo pienso también como, como tú. Yo pienso como tú. ¿Y qué opinas? 2-1 gana el Barça. ¿Qué dice el Alejo? Dice home? que gana 1-0. Barcelona. Así es, el siguiente partido es el Saúl. último partido. Este va a ser, se Quito va a aplazar El Deportivo Quito frente a Melek Se va a jugar el miércoles 25 de marzo a mediodía eh, ¿Por qué ponen a mediodía? Deberían poner a la tarde esto ya que es miércoles Pero bueno, es, es por el asunto del trajín copero del Quito de Recién regresará de Argentina el, parece, Me parece que el domingo, entonces no le va a alcanzar Así que será hasta el miércoles que se juegue este partido Yo creo que gana el Quito 2 a 0 Gana 2-0 el Deportivo Quito. Yo creo que empatan a 2. ¿Así? ¿Ah, Gran cantidad de goles, a mi parecer, en este partido. Tu el, eh, el, el, Alejo. el Alejo también dijo que 2-0 gana el Quito. Muy bien. Hemos estado localistas todos, creo. Sí, básicamente. ¿no? Yo me bien tú y el bueno, tú yo tengo algunas, algunos marcadores. Eh, favor de la visita Ah Pero no, bueno. si sí, yo he estado local Será que se ve Bueno, después de esta jornada quién, quién, mismo? ¿Quién mismo ¿Quién mismo es, mi? ¿Es qué? Así es, bueno Ahora vamos con rápidamente Porque en Fútbol y Asociados Solemos interesarnos mucho Con lo que es la cuestión de La Fórmula 1 Póngase su musiquita y llegando a la parte final vamos a hablar de los asociados aquí en Fútbol y Asociados así dice desde Buenos Aires en ESPN Deportes no habrá medallas ni nueva escala de puntuación, el campeón mundial de Fórmula 1 será el piloto que gane más carreras en la temporada la resolución del Consejo Mundial del Deporte motor concuerda con la idea propuesta por Bernie Eccleston y deja de lado el escalafón de puntos sugerido por Formula One Teams Association la de... unión de equipos Qué turro. ¿Qué dices? Turrísimo, pues sí, no se les va a entregar la botella de champán, la botella es que de crisis, agua de... de rosas, como tú dices. Claro, la de champán o agua de rosas en el caso del Gran Premio de Bahrein, donde en no Bahrein, se permite ajá. chupar y... por la ley islámica. No, a ver, la ceremonia, el podio precioso, el no... motivo ¿Eh? de siempre y es un más que nada es un estímulo creo yo para los pilotos se le resta también esta cuestión atractiva de la estadística por ejemplo de verlo por primera vez a un como el año anterior a un Heike Kovalainen en, en, en, en, o a, a este a este piloto este alemán, jugador, a, a este a, jugador a, a Sebastián, a Vettel sí. o sea le quita ese ese ese ese atractivo de emotividad de dato estadístico, de anécdota que suele ser esto de los podios. Y lo simpático que es, no es una ceremonia si, especial. Si tú no ves, si tú no ves el, el, la carrera, quieres ver al menos el podio. ¿Sí, o no? sí, es es especial la ceremonia emotiva, la ceremonia de himnos, el champañazo, las banderitas, la gente gritando, la gente, eufórica, la gente corre con sus banderitas, la... los bólidos, así es, es es interesante el pesaje todas esas no, cosas que es ser, un proceso ¿será muy que atractivo. ¿Tanta conciencia tienen respecto a la crisis mundial que se van a ahorrar las champañas o aguas de rosas? <ríe> no que creo se que sea también. ahorran la ceremonia de podios, de himnos y y sobre todo la cuestión de que sea campeón el que gane más carreras me parece turrísimo ¿no? porque yo creo que es justo el premio a una, a una temporada constante el hecho de que los puntos te den la victoria final y aplicándole como siempre a un caso futbolero por ejemplo liga en la libertadores en la que campeonó fue el equipo más regular que mejores resultados sacó no fue el que ganó todos claro por ejemplo cuartos de final y semifinales no ganó liga no ganó liga pero o sea, sacó el resultado adecuado para seguir avanzando de fase de igual manera en la final Perdió de local, ganó de visitante y se lo llevó en penales sí. Y lo mismo pasó con Lewis Hamilton en el campeonato anterior de, de pilotos en la F1 y Creo que fue justa su victoria, fue el más regular, así como Liga fue el más regular por ejemplo en la Libertadores Y se llevaron sus títulos, y está bien Así es, pero bueno, allá la gente que maneja el negocio de la Fórmula 1. ¿Crees que tal vez esto de eh, darle el campeonato al más ganador obligue a que se arriesgue más, a que haya más rebasamientos, más velocidad, eh, mucho mejor conducción y tal vez en consecuencia mejores emociones? Puede ser, eh, más que nada pues, habrá que estar pendientes, ya este este próximo domingo, bueno va a ser sábado para nosotros, este domingo 29 para nosotros sábado 28 se empieza el campeonato de Fórmula 1 con esta nueva regulación. Así es. Y con... esto del gasto unificado también, no, o sea, un límite de gasto en, en la inversión de los, de los equipos. Sí, para que sea más parejito y sobre todo para que no se bote tanta plata crisis en crisis mundial y todo esto que... de vacas flacas mundiales. Eso me parecía correcto. Esto del podio ya me parece un poco exagerado. Sí, es ridículo, le, le quita emotividad más que Ajá. nada. Insisto. Allá sabrán, verán lo que hace. Será de ver. Bueno. Ajá. Eh. Eh. Bueno. Este es temazo, loco. Sí, sí, Lisa M, la reina de la juventud. Bueno, dejamos sonando esto para el final del programa. No, ¿Sabes qué verás? Eh, ya que es mi cumpleaños y etcétera, me voy a homenajear como se debe. Vamos a dejar un poco de lado este tipo, estas músicas. No, son divertidas y todo, pero. Usted sabe que me gusta más otro tipo de música. Vamos a ir con lo que realmente al Edison le causa devoción. Como da... y demás. ¿Qué más puede ser si no es YouTube? Así es, vamos. voy a despedir de una forma totalmente ilógica lo que ha sido este programa con YouTube. Pride in the Name of Love, mi canción favorita desde hace como miles de años. Y esperemos que nos estén escuchando. Nos sigan escuchando, vamos a seguir haciendo estos casts semanales, el próximo va a estar muy interesante con lo que es la previa de Ecuador Brasil, y con runca full, y con runca hasta Escúchenos, que reviente saludos capoeiras, panas conocidos, conocidas, a los 3 millones de alejos que nos escuchan profesores, refuerzos extranjeros amigos en el exterior para todos ustedes, saludos, abrazos de Estrofe Full y Asociados, séptimo cast nos vamos a ir ahora sí con YouTube y luego nuestra cuña barroca de estudio nos vemos, chau Feliz cumpleaños a Lady. Y Chao, Brian. Caerán. Caerán a la farra, por cierto. Va a estar buena. O esperamos y... De ley va a estar buena. Chao. todos los asociados dos chicos I